www.sna.org.ar Continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo. Son los 11 y 57 minutos con 30 segundos. Eh, ¿Puedo hacer así una comunicación eh, directa? A ver, querido mono, no solamente una lástima que no estés aquí para acompañarnos hoy, pero... Eh, porque te estás recuperando, sino también es una lástima porque Pachu y Soy estamos comiendo unos deliciosísimos alfajores de harina de garrobo. Mirá, Juan. bañados en chocolate. Baneados en chocolate. Mucho dulce de leche en el medio. Con nueces. Con nueces. Este, no. agradecemos que lo la, la verdad que <risa> sí, sí, siento mucho que no estés aquí, pero estoy seguro que vos lo sentís más que yo Así pobre que bueno. compa eh, presentamos la próxima entrevista bueno eh, teníamos, eh, no pudimos eh, comunicarnos bueno, eh, pudimos comunicarnos pero no tenía eh, eh, disponibilidad horaria María Soledad Segura doctora en comunicación Eh, a quien le, habíamos, le queríamos preguntar sobre las consecuencias qué significa esto de la función de telecom eh, y cable edición ¿no? cable edición perteneciente al grupo Clarín entonces eh, lo que sí eh, se pudo y, y está muy bueno y agradecemos muchísimo eso eh, la doctora Segura nos eh, grabó una entrevista un audio que, que ta, había enviado también a los compañeros de Barricada TV grabó ese audio Y bueno, y ese audio este, es lo que vamos a reproducir a continuación. Atentí porque es muy interesante eh, eh, lo que significa y la trascendencia, obviamente no positiva, la trascendencia que tiene esta función. Vamos a la entrevista, Panchito, porque eh, estoy lleno de dulce de leche y necesito eh, un tiempito para chuparme. La fusión entre Telecom y Cablevisión Holding que se anunció el viernes pasado marca un hito en la historia de la concentración de los mercados de la información y la comunicación en nuestro país. Eh, de este modo, una sola empresa se va a convertir en un gigante que va a controlar el 36% del futuro mercado convergente de telefonía fija, telefonía móvil, televisión paga e internet de banda ancha. Van a así ser mayores que eh, Telefónica y que claro, que son los actuales otros operadores del sector. Una sola empresa va a controlar en todo el país el 34% de la telefonía móvil, el 42% de la telefonía fija y, el 56% de las conexiones de Internet por banda ancha y el 40% de la televisión paga que en grandes ciudades como el autónoma de Buenos Aires o la ciudad de Córdoba donde yo vivo alcanzan al 80 o incluso 90% de la televisión paga más el 35% de conectividad móvil. Y su empresa hermana, el grupo Clarín, digo empresa hermana porque si bien son firmas diferentes, tienen los mismos accionistas, controla decenas de, de radios, entre ellas eh, las líderes como Mitre o La Cien, cuatro canales de televisión abierta, uno de los cuales también es uno de los más importantes, el 13, seis diarios, entre ellos el de mayor tirada, el diario Clarín, el, el negocio de la televisación de fútbol, tienen acciones en papel prensa, la agencia DIN y también eh, televisión paga. La historia de la radio difusión de argentina desde inicio del siglo XX, es decir, hace ya más de un siglo, está marcada por el intercambio de favores entre gobiernos de diferentes signos políticos. Esto no ha tenido que ver con posicionamientos ideológicos, y digo, entre diferente entre gobiernos y las empresas de medios. Y esto ha derivado eh, o ha tenido como consecuencia que los niveles de concentración de los medios de comunicación en nuestro país ya fueran Eh, muy elevados con respecto a niveles de concentración en otros países del mundo. Pero en este gobierno, en esta gestión de gobierno, este intercambio de favores alcanza una escala desconocida. Y digo esto porque la decisión de la fusión entre cablevisión y eh, telecom no es una decisión empresaria aislada, sino que ha venido siendo preparada por una serie de decisiones políticas que ha tomado el gobierno del presidente Mauricio Macri desde el segundo día de gestión. Una de las primeras medidas que tomó el nuevo presidente fue ir en... en Digamos, en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ponía frenos a la concentración de la propiedad de medios. Los decretos más importantes en este sentido han sido el Decreto de Necesidad y Urgencia 267 en los primeros meses de 2015, que eliminó los límites de concentración de la propiedad en telecomunicaciones, que desreguló la televisión por cable y además pasó a considerar a telecomunicaciones de modo que le eliminaba los límites de concentración de la propiedad, elevaba los límites eh, de concentración en empresas de medios audiovisuales, en televisión y radio, permitía el, el cruce entre grupos audiovisuales y de telecomunicaciones y permitía también la renovación y la transferencia de licencias sin obligaciones. Y en el año pasado eh, sacó el decreto 1340 que permite la establece que la convergencia plena se va a autorizar a partir del primero de enero del 2018, del año que viene, y eh, este decreto eh, permitía que tres o cuatro operadores dominantes pudieran hacer de todo, ¿no? estar servicios de televisión por cable, telefonía fija y móvil, banda ancha, y los servicios de datos móviles de 4G y eventualmente también de eh, 5G. De este modo, lo que se hacía era comenzar a eh, taponar el ingreso de nuevos operadores del mercado, a pesar del de discurso del gobierno de que busca fomentar, dice la competencia y el ingreso de eh, inversiones a nuestro país. Lejos de esta prédica, lo que se ha hecho con estas regulaciones eh, y estas decisiones políticas que se han ido tomando fue, como digo, eh, frenar, evitar, poner barreras al eh, ingreso de nuevas empresas que puedan hacerle competencia a las que ya son dominantes ...en este sector, es decir, que puedan hacerle competencia a Telefónica, Telecom, Claro y Clarín. Cualquier autoridad de defensa de la competencia de Europa o de América del Norte... Eh, ...que son países que a los funcionarios de este gobierno les gusta citar como ejemplo... ...cualquier autoridad, digo, de defensa de la competencia de estos países objetaría esta fusión... En cambio, en Argentina todo parece indicar que eh, el Ente Nacional de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia eh, van a aprobar esta fusión. Una fusión que, como digo, en este sentido tampoco es lógica en términos de libre mercado, en términos económicos. Mucho menos es lógica eh, en términos políticos y de construcción de la democracia. aunque Eh, Telecom y Cablevisión hablan en sus comunicados oficiales de que siguen la tendencia mundial de la convergencia de que esto es un paso lógico en un mercado convergente que requiere grandes volúmenes de inversión y está abierto a la competencia internacional esto como dije está muy lejos de ser natural porque requirió eh, decisiones políticas muy importantes y Y también está, está lejos de ser lógico en términos políticos para la democracia porque un sistema democrático requiere que se escuchen en el espacio público, en igualdad de condiciones, una diversidad de voces, de perspectivas, de opiniones, de miradas y por lo tanto requiere también diversidad de medios de comunicación y de información que les den lugar lamentablemente en la Argentina hoy vamos en el sentido contrario y un problema muy importante es que este gobierno ha anunciado también desde los primeros meses de gobierno que iba a sacar una nueva ley de comunicaciones convergentes, creó una comisión redactora de ese proyecto de comunicación, este proyecto no se ha dado a conocer todavía ya a mm, año y medio después de eh, gobierno, ya se ha postergado dos veces el anuncio del proyecto, ahora la nueva postergación eh, tira eh, el anuncio del proyecto para después de las elecciones de octubre de este año, es decir, para fines de este año, pero con las modificaciones estructurales que se están dando y, y tan profundas que se están dando en el mercado medios del país, para cuando alguna vez salga esa regulación, en el caso de que efectivamente salga esa nueva ley, va a ser extremadamente difícil, por no decir prácticamente imposible, dar marcha atrás con estos niveles de concentración inauditos que hemos alcanzado lamentablemente en la Argentina en este momento. Bueno, eh, ahí pasa el audio, eh, muy claro, ¿no?, de la doctora María Soledad Segura, doctora en comunicación y bueno, eh, eh, no, no podemos desgraciadamente po, eh, este haber tenido quizás una charla para para eh, profundizar un poco más, de todas formas eh, es muy interesante eh el planteo, muy clarito. A mí me queda eh, esto de la elaboración de los de, de, de los monopolios, ¿no? Una vez eh, es como un agujero negro, este una vez que una, una vez que se forma y se vuelve masivo ya no lo puedes parar ya lo que ya empieza a engullir todo lo que hay todo lo que haya a su paso ¿no? eh, esa es la lógica del monopolio y que termina siendo incluso para la prédica eh, liberal que supuestamente tiene macri supuestamente incluso para eso termina siendo un desastre porque elimina lo que Eh, la, la, la esencia de, de, de ese modelo capitalista que es la libre competencia lo que pasa es que en realidad la libre competencia es algo que se eh, es, un, es un arma un, un, un florín que se, que se enviste contra los demás pero que en realidad oculta la eh, voracidad del sistema capitalista y la voracidad de las empresas que lo que buscan es solamente crear monopolios claro cuando vos creas un monopolio ya no hay eh, ya ni siquiera en esta a jugar la oferta de demanda, vos sos el ofertante y vos podés poner el precio que quieras, ah, sí. Y perdón, y eso sí se ajusta sí. mucho, eso sí se ajusta mucho a la conciencia empresarial de la que viene Macri, ¿no? De la patria contratista, donde eh, no no sé un nicho no se consigue Este, a partir del desarrollo de empresarios sino que se consigue a través de favores del Estado. Así es justamente eso, ¿no? Este, no me parece menor el dato que tiraba Soledad de que Cablevisión pertenece al grupo Clarín, que es dueño de montones de medios, entonces es un claro intercambio de favores, ¿no? Te permito hacer esto, pero obviamente en todos los medios que manejan nos va a hablar de la situación económica que estamos viviendo, de la represión y va a ocultar... este Todo lo que está sucediendo, ¿no? Totalmente, no va a haber, pero no va a haber una una tapa en contra de, Cla de Macri, una tapa de Clarín contra de Macri, no la va a haber ni, ni después del gobierno de Macri, eh, ya sea que se vaya caminando con no. el helicóptero. Sí. <risa> sí. bueno, escuchamos un poco de música y continuamos con el real. Así es. Que algo i don't know. Canción pegadiza, para que canción que con no mi pueblo latino, vas a descubrir modelos de fiartos de tu estilo, por la coca, y canto la se la llevan kilo, quieren borrar mi cultura, pero esta confido en lo aquí está el que quiera borrar mi cultura, no somos tan donde sobra la aventura, no, no no ser natural, la alma pura y esa, alma pura, por nuestra alma porque queremos ser natural porque queremos Si sí, sí, el que y el que y el que y el que y el que lo arriba El dignito se mató escupiendo Le cayó encima veneno todo su propia saliva Y poco a la quiere, técnica exclusiva Y no una técnica explosiva porque ahora que lo quiere La abrigo en Irán, yo encantado Acabando con hombre joven, al seno que No se salga ni se escapa, la ingra de los paseres Me salva, me se escapa el el obra, superman se escapa. con el diablo